Era el día 27 de septiembre de 1989. Toda la exunión soviética y más tarde del mundo se verían alteradas por un suceso único. Unos niños en un pequeño parque de la ciudad industrial de Boronet entablaban contacto con unos extraños seres venidos del más allá. El suceso fue visto por decenas de testigos. Eran tiempos de perestroika. De la glasno y la noticia corrió como la pólvora por todo el universo terrestre. Los extraterrestres habían llegado a la Tierra. Mientras, en Gran Bretaña salían a la luz extrañas formaciones círculos y dibujos cada día más complejos en los trigales señales de los llegados del cielo eran sólo los pequeños síntomas de la revolución que ya había comenzado años antes los extraterrestres se acercaban el contacto llamaba a nuestras puertas. Era uno de los misterios de la década, pero había más. Nuestro invitado nos cuenta... Había mucho más en la década prodigiosa, lo habéis llamado bueno, vosotros, ¿no? Sí, al hacer el repaso de estos 10 años en más allá, eh, bueno, nos hemos dado cuenta que ha sido una de las décadas más fructíferas en cuanto a cosas extrañas que han sucedido a nuestro alrededor. Y además se ha dado una circunstancia muy especial. Ha habido una serie de medios de comunicación, y especialmente medios de comunicación hispanoparlantes, que han estado muy pendientes de ello. De, de, de cierta manera parte de la responsabilidad recae sobre este programa sobre el Espacio en Blanco, nace, ¿Sí? hombre, claro ha sido testigo privilegiado de este tipo de historias, en, yo recuerdo perfectísimamente como en el año 89 cuando sale la noticia de Erovni de borones Espacio en Blanco fue el primer programa que se puso en contacto con un corresponsal en Moscú que buena memoria tienes, por supuesto en Radio Nacional, estamos. exactamente, Radio Nacional que dio que toda ahí. la crónica directa por primera vez de este asunto, después irían los compañeros de Informe Semanal, allá rodarían un un reportaje fantástico sobre el asunto, pero Espacio en Blanco es allí el, el, en primer lugar mm. y además pasó una cosa muy curiosa, te la cuento porque es una anécdota que a mí se me quedó grabada a fuego eh, esto sucede el 27 de septiembre de 1989 pero la agencia TAS no divulga la noticia hasta el 9 de octubre el 9 de octubre era mi primer día de clase, del primer día en la Facultad de Ciencias de la Información yo había decidido dejar de investigar el fenómeno OVNI porque tenía que dedicarme a las cosas serias a estudiar, exacto, a estudiar en la facultad y dejarme de los OVNIs y todas estas cosas había mandado una carta circular a todo el mundo diciendo que los ovnis para el verano, que por favor solamente se pusieran conmigo en contacto para el verano. El primer día de clase yo voy a la facultad, como un chico normal y corriente, regreso a mi colegio mayor en Madrid, Te y cuando entro por la puerta del colegio mayor donde no me conocía nadie, se me acerca un chico con la cara desorbitada diciendo, oye, que acaban de aterrizar un platillo volante en Rusia. Bueno, a mí se me desencajó todavía más la cara, y desde ese día no pude desengancharme de la investigación del tema. Fue como una pequeña señal personal, ¿no? Sí, a veces pasan esas cosas. ¿Pero qué ocurrió en Boronet? Porque mucha gente Ajá. tiene una idea un poco equivocada, y dicen que al final no fue verdad, que no apareció ni nada, que no aparecieron esos extraterrestres o esos seres extraños. ¿Qué pasó? En Boronet aterrizó un objeto sin lugar a dudas, una esfera grande, aproximadamente de unos 4 metros de, de diámetro. Eh, toma tierra en, en un parque público de la ciudad. Eh, Enfrente de unos niños que estaban jugando en ese momento eh, Los niños son los primeros testigos que observan el, el objeto Y como dos humanoides y una pequeña criatura, ellos la describen como una especie de robot, descienden de esa esfera, se aproximan a los niños y después retroceden y vuelven a subir dentro del objeto que inmediatamente se eleva por encima de esta ciudad siempre se habló de los niños eh, de hecho en las primeras noticias de la agencia atrás hablaba de que también había varios testigos en una parada de autobús cercana al parque que fueron testigos de este asunto, pero cuando informe semanal que fue el primer equipo occidental que llegó hasta allá, in situ, para investigar este asunto, preguntó por los testigos adultos, los, uh, los que se habían encargado de la investigación, que eran los, los miembros del ejército ruso, no quisieron nunca ponerles en contacto con los adultos, simplemente les dejaron acceder a los niños. Y los niños entregaron una información curiosísima, porque y seguro que esto lo recuerdas, y en España nos llamó mucho la atención, cuando uno de ellos dibujó el objeto, dibujó una especie de símbolo que para muchos de nosotros era familiar, mm. una H con los brazos torcidos, mm. o a sea, los brazos exteriores torcidos hacia afuera, con una cruz en el centro. ¿no? Esto corresponde con el símbolo de una supuesta civilización infiltrada en la Tierra, llamada Humo, que han estado mandando cartas desde los años 60, ¿no? y que muchos pensábamos que era un fraude, seguimos teniendo nuestras sospechas ¿sí? a este respecto, pero aquí el niño había dibujado ese símbolo que aparecía también en unas fotografías del año 67 sobre España despertó aquello una polémica tremenda y bueno el asunto sigue sin estar zanjado porque buena parte del expediente borones fue investigado por militares y cuando se ha reclamado aún después de la caída de, de la Perestroika bueno, con la llegada de la Perestroika y la caída del régimen comunista ese archivo en concreto no ha podido salir a la luz ni siquiera, y es curioso en la venta indiscriminada de archivos del KGB que se ha producido en estos últimos años y entre ellos se ha vendido mucho informe OVNI eh, este archivo no ha aparecido ¿Es cierto que desapareció un niño, como contaban, que en un momento determinado aquel, aquella especie de robot hizo que desapareciera un niño que luego volvió a aparecer en otro yo, lugar? Yo honradamente lo dudo. De hecho, eh, cuando eh, he tenido ocasión de hablar con algunos colegas rusos a este respecto, en concreto eh, con algunos de ellos con los que he coincidido en los congresos internacionales de ufología en San Marino, que se celebran anualmente bueno. en esa república al norte de Italia, Eh, todos ellos contaban que la historia de los niños, del niño que desaparece derretido por un láser de uno de estos extraterrestres, o la historia de la piedra que supuestamente dejaron allí los extraterrestres, eh, son añadidos posteriores de la propia agencia de noticias soviética TASS para desacreditar la historia inicial. Ellos divulgan la noticia del OVNI de Boronez como una más de las noticias de cosas raras que están sucediendo en ese momento en Rusia. Se hablaba del Yeti en los Urales, hablaba de seres sin cabeza en otros lugares de la región en Perm en concreto y se hablaba por supuesto de muchas observaciones de OVNI sobre todo el territorio soviético pero nunca pensaron que el aterrizaje de un OVNI en un parque público pudiera tener la repercusión internacional que tuvo aquella información si lo recuerdas lo dio eh, Televisión Española en los informativos de las 3 de la tarde lo dieron todas las cadenas de televisión exacto en, en aquel momento todavía las privadas no estaban en, en oh. funcionamiento eh, lo dieron todas las grandes emisoras eh, y medios de comunicación de este país lo dieron los periódicos destacándolo, fue portada de varias revistas yo recuerdo una portada de tiempo eh, dedicada a este asunto la revista Conocer entonces de divulgación uh -huh. científica también dedicó esta, una portada a este asunto todo el mundo se ocupó de ello uh -huh. y um, inmediatamente se empezó a ridiculizar el asunto por el miedo que dio que de repente un país tan vasto, tan enorme como la Unión Soviética reconociera que los OVNIs estaban aterrizando en su territorio uh -huh. lo cierto es que algo pasó allí, ¿no? bajo algo sí, una sin lugar a dudas, incluso quedaron restos radiactivos que fueron medidos durante muchos meses con posterioridad. Quizá fue una de las pruebas de que están aquí, de que han llegado y se están mostrando. Una de las muchísimas, Miguel. De hecho, eh, el asunto de los ovnis, de los aterrizajes de ovnis, de los encuentros con humanoides, es algo que viene acompañándonos desde hace muchísimo tiempo. Otra de las grandes noticias de esta década, indudablemente ha estado relacionada con el asunto Roswell, otro de esos grandes casos de la ufología, no adelante que comentaremos después. Una nueva experiencia de comunicación. Espacio en blanco. Muchos, eso era una prueba de que estaban por aquí. Para otra mucha gente, otro tema extraño, que yo no sé si coincida un poco con las fechas, sí, sí, sí. son los famosos círculos que aparecían en Inglaterra, luego se han, bueno, desperdigado por casi todo el planeta, y que a pesar de lo que la gente cree, siguen apareciendo constantemente en este tiempo, ¿verdad Javier? Sí, después de que hubiera una furibunda campaña en contra de los círculos de Gran Bretaña, especialmente hacia el año 93 diciendo que todo era... Eh... Atentos a esta información, porque mucha gente cree uh -huh. que fueron dos viejitos, dos, dos, dos ancianos que estaban ya retirados y que no tenían otra cosa que hacer, los que se dedicaban a hacer esos círculos, mentira. Mentira. De hecho uno de mentira ellos murió en el año 96 y los círculos siguieron apareciendo cada cada vez de manera más compleja y más rara Incluso en campos que eran vigilados constantemente eh, A partir del año 93 se crea una um, psicosis En Gran Bretaña por este asunto de los círculos Se comienzan a vender camisetas A los pubs londinenses eh, de aquella de, bueno, Tanto de la ciudad de Londres Como de los alrededores de Willshire Que es la comarca, el condado Donde se uh -huh. producen estos círculos Comienzan a bueno organizar actos, fiestas, festivales Relacionados con los círculos, etcétera Y se convierte en un auténtico fenómeno social Hasta el punto de que hay gente, incluyendo militares que se dedican a apostar cámaras de infrarrojos en los campos donde se supone que van a aparecer los círculos y las cámaras de infrarrojos están grabando durante toda la noche y en un determinado momento, en algunas de esas filmaciones se ve una especie de pequeña esfera del tamaño de una pelota de golf que da un paseo por medio del campo y inmediatamente después el trigo cae como si pesara y aparece un círculo estas filmaciones han sido analizadas por activa y por pasiva en estos últimos años yo he tenido ocasión de ver algunas de ellas y son verdaderamente sorprendentes desde luego complican todavía más la naturaleza real de este fenómeno porque algunos pensaban que se trataba de algún fenómeno atmosférico poco conocido incluso se hablaba de bueno, huellas dejadas por ovnis o algo por el estilo pero nos estamos enfrentando a un fenómeno de otra naturaleza absolutamente distinta de hecho eh, las últimas investigaciones apuntan a una cosa muy curiosa han llegado a dos conclusiones una los círculos aparecen siempre en regiones cercanas a lugares sagrados, lugares sagrados como Stonehenge o otros círculos megalíticos, aparecen siempre en los mismos campos eh, vinculados en un área de unos 16 kilómetros con más intensidad alrededor de Stonehenge, de, del famoso círculo megalítico, y dos Eh, aparecen siempre debajo de eh, corrientes subterráneas de agua fuertes o incluso de depósitos o cisternas de agua artificiales que los campesinos allá eh, construyen, después plantan encima pues debajo, o sea, perdón, encima de esas cisternas es donde los círculos parece que tienen predilección por aparecer. Las razones las ignoramos, pero los hechos empezamos a conocerlos. Pero lo curioso es que no solamente aparece en Inglaterra, sino en China, en Canadá, en Estados Unidos en Rumanía, estos días atrás aparecía uno uh -huh. y también en España. Sí, el tema se ha extendido, eh, probablemente probablemente se comienza a hablar en esos países gracias al, al fenómeno mediático en medios de comunicación uh -huh. que se produjo en Gran Bretaña porque el asunto de los círculos no arranca desde luego en el año 93 ni en el año 89 llevaba mucho tiempo ocurriendo en los años en los años 80 eran formaciones simples, círculos sencillos que aparecían en, tanto en Gran Bretaña como en otros lugares y que los ufólogos llamábamos los nidos de ovnis eh, era un poco el nombre romántico que se le daba a este asunto ¿no? pero hay incluso grabados del siglo XVII del siglo XVII donde aparece un diablo sesgando eh, el trigo y dejando un círculo perfecto eh, que es una alusión ya mítica a quien creían que podía causar esos círculos en ese caso el diablo e incluso en Francia se habla de los círculos de las hadas porque se suponía que las hadas cuando bailaban por la noche dejaban a la mañana siguiente ese tipo de formaciones circulares es decir, es un asunto viejo tan viejo quizá como como nuestra capacidad para plantar trigo en, en los campos o sea que de ancianitos que andan por ahí haciendo historias nada nada, ni sagas de ancianitos Entonces, tampoco ¿y qué podrá querer decir eso? ¿qué mensaje nos está tratando de enviar a la Tierra a los extraterrestres? mira, fíjate hay un físico Colin Andrews que es uno de los personas que más ha investigado este asunto una de las personas más racionales también que se han acercado a este asunto que lo veía todo desde el punto de vista más racional más científico más sensato etcétera el año pasado después de darse cuenta de que los círculos aparecían cerca de lugares sagrados y de constatarlo estadísticamente porque él mete todos los datos en una base informática gigantesca eh, ha llegado a la conclusión de que los círculos tienen alguna especie de mensaje trascendente este físico, yo me quedé un poco de piedra cuando hablé con él porque él tenía otra consideración con respecto a su investigación y esto me ha llegado a esa conclusión porque mmm, dice que es como si eh, de alguna manera aquellos lugares sagrados fueran ya antiguamente mmm, puertas de comunicación con otras inteligencias y que los círculos son una especie de gritos de esas otras inteligencias que nos dan a los humanos Curioso, seguramente va haber muchas sorpresas en estos poco tiempo que nos queda hasta el año 2000 para muchos descubrimientos y muchas claves que nos van a abrir mucho los ojos eh, Dos minutos antes de una pequeña pausa que tenemos que hacer, mucha gente nos pregunta ¿Qué vieron los astronautas en la Luna? vosotros tuvisteis la oportunidad de entrevistar a quien fue Aldrin, Aldrin. Aldrin, que vino a España, que vieron en la Luna. ¿Vieron... Bueno, la respuesta de Aldrin fue muy a la gallega, ¿no? porque cuando le preguntamos por este asunto, en palabras textuales, en la entrevista que le hicimos para más allá, dijo que jamás contaré lo que vi en la Luna. Eh, hasta cierto punto es lógico, les obliga el secreto militar, pero sí que hay muchos indicios de que durante la misión Apolo 11 tuvieron no uno sino varios encuentros con luces no identificadas que acompañaron el trayecto de ida a la luna, el trayecto de vuelta desde la luna hasta la tierra y en los momentos en los que estuvieron ellos eh, alunizados en el mar de la tranquilidad y creo que da Juan Jovenites en nuestro programa contó un, su día vendrá dentro de poco podremos volver a hacer la pregunta que había incluso construcciones que tenía documentos o tenía datos que mmm, verificaban que había construcciones extrañas en la luna bueno hay una larga tradición en la astronomía eh, de hecho es una tradición que arranca eh, a finales del siglo pasado que habla de mmm, una cosa que técnicamente se llama fenómenos transitorios lunares los fenómenos transitorios lunares son cosas que observan los astrónomos desde tierra que puede ser desde luces que recorren ciertos cráteres Por ejemplo, el cráter Aristóteles o el cráter Platón son dos muy propensos a este tipo de luces errantes. Y luego también otro de los fenómenos transitorios lunares son astrónomos que han visto cúpulas que aparecen de la noche a la mañana y desaparecen en determinados cráteres, obeliscos, puentes, eh, incluso lo que piensan que son torres tipo las torres gemelas de Nueva York o algo por el estilo que eh, tienen una vida muy breve pero que son nítidamente eh, vistas y nítidamente fotografiadas en algunos casos, eh, determinadas áreas geológicas de la luna son muy proclives a ese tipo de anomalías geológicas y nadie, ni siquiera la NASA evidentemente que tiene su propio catálogo de fenómenos transitorios lunares disponible en internet y hay miles de entradas eh, sabe dar una explicación coherente a este punto curioso, tres misterios, hasta ahora hemos analizado de esta década mágica, de esta década prodigiosa hacemos una mínima pausa, para que deis la vuelta a la cinta, si sí, lo estáis grabando y enseguida volvemos, 905 11 80 80 en nuestro teléfono, por si queréis participar en este concurso no os vayáis que tenemos mucho que contaros todavía cintas doce y media las Islas Canarias en mayo de 1990 tengo aquí la revista más allá donde habéis hecho una especie de resumen habláis de los fenómenos paranormales en el Palacio de Linares Madrid se vio llen, llena de fantasmas y también esa información saltó a todos los medios de comunicación y todo el mundo como loco hablaba de que había fantasmas más, hasta de carne hueso bueno Yo no digo nada. ¿Qué pasó bueno, o qué pasaba en el Palacio de Linares? Fue otro fenómeno de masas. Se, se hizo una investigación en el Palacio de Linares eh, antes de, que, bueno, poco después de que eh, pasara de manos privadas a manos públicas y un poquito antes de que se fuera digo fuera constituida como la Casa de América. El palacio era de de Emiliano Revilla. Mhm. Uh -huh. ¿El de los chorizos? eso famosos? Sí, exactamente. Chorizo bueno, de Pues se hizo una investigación de tipo paranormal dentro del, del palacio que se permitió porque había cierta tradición de que allí ocurrían fenómenos extraños. Oían ruidos, eh, se escuchaban voces extrañas, a los perros de los servicios de vigilancia no entraban en determinadas habitaciones, etcétera Y eh, la investigación se filtró a los medios de comunicación y hubo una auténtica avalancha de curiosos que se lanzaron contra las rejas del palacio, entraron dentro del palacio para tratar de encontrarse con estos fantasmas, etcétera y se grabaron algunas psicofonías de una supuesta hija de los marqueses de Linares, Raimunda, exacto eh, algunas de ellas, de esas psicofonías bastante bastante procaces que trascendieron también a los medios de comunicación y se convirtieron en una especie de, eh, como diría yo de folclore en el mentidero de la corte no una cosa así como muy como muy poco seria aparentemente pero después vinieron algunos investigadores serios que entraron también dentro del palacio hicieron sus averiguaciones y llegaron a la conclusión de que efectivamente algunas zonas del palacio eh, eran propensas a los fenómenos extraños, por ejemplo había bajadas de temperatura fuertes, eh, en, las, en los barridos fotográficos que hizo por ejemplo el equipo del padre José María Pilón aparecieron imágenes extrañas mm. que al ser analizadas y al ser pasadas por ordenador revelaban que tenían densidad y una especie de bolas luminosas que tenían densidad, tenían tridimensionalidad y sin embargo no eran vistas por, o nunca fueron vistas por el ojo humano aparecieron una serie de síntomas de que efectivamente allí había algún tipo de actividad paranormal ¿Qué ocurre? ...cuando se instala ya la Casa de América... Eh, ...los propios responsables de la Casa de América... ...quieren quitarse de medio ese halo fantasmal... ...del palacio... ...se niegan a hacer ningún tipo de declaración... ...de permitir el ingreso... ...a, a periodistas o a personas curiosas... ...o relacionadas con este asunto... ...y se trata de ocultar este asunto... ...pero mmm, por fuentes bien informadas... ...a las que hemos acudido... ...tanto a través de la revista... ...como a través de, de otras personas... ...sabemos que en ocasiones... ...cuando se han hecho por ejemplo recepciones... ...a jefes de Estado... ...o a personas importantes... En la Casa de América, cuando los servicios de seguridad han llevado perros para eh, inspeccionar el lugar y m, tratar de averiguarse ahí explosivos o si sea, hay algún tipo de anomalía, etcétera eh, los perros han seguido registrando eh, el mismo temor a entrar en las mismas habitaciones que, que tuvieron hace algunos años en esa época en la que el parque de Linares estaba en ruinas prácticamente mm. es decir, el fenómeno mm. al que los animales desde luego parecen ser más sensibles eh, sigue ahí de una u otra manera o sea que a verlos hay los años. Los hay ahí, los hay también eh, en el Museo de Arte Reina Sofía, donde también ha habido una larga tradición de, de fenómenos extraños en ese, en ese inmueble. Y los hay en una serie de inmuebles históricos eh, que han sido mal investigados en estos años porque generalmente no se dan facilidades para, para hacer unos trabajos en, en serie en este asunto. Eh, también hay muy poca gente capacitada, eso también hay que decirlo, que sea bueno, que esté preparada para investigar esto como Dios manda, no no es aquello de llegar allí y hacer una especie de, de conjuro o echar sal en las esquinas no tiene nada que ver con esto, la investigación paranormal es mucho más seria que todo uh -huh. eso Hace poco, yo creo que era esta semana hablábamos con los ángeles de Paiporta cuatro, cuatro jóvenes que en Valencia afirmaban contactar con ángeles nos contaron parte de su historia, volvimos a contar parte de su historia pero qué pasa ahora con ellos, es otro de los misterios que ocurría en esta década prodigiosa en el 89, en octubre ¿Sabes Bueno, caso? el tema de los ángeles, fíjate, apareció en esa época en, en, en el año 89-90 eh, mucho antes de que el asunto de los ángeles en general se pusiera de moda ha sido una de las grandes modas también uh -huh. en, en estos años en Estados Unidos eh, los libros sobre ángeles alcanzaron los primeros puestos de ventas en las listas de los grandes periódicos en España no llegó a ser tan impactante el asunto pero tuvo también su eco en medios de comunicación y lo inauguraron evidentemente estos cuatro chavales eh, que en Paiporta en Valencia dijeron haber tenido encuentros con unos ángeles de aspecto perfectamente humano que vestían camisa y pantalones vaqueros que les abordaban en un bar, el Bora Barranc de talla de, de Paiporta y les dictaban o les dictaron un libro que ellos llamaban el libro de las 2000 páginas, el gran desacierto de aquellos chavales en aquella época fue dar una serie de profecías a corto plazo para el año 93, o 92, etcétera como por ejemplo la muerte del papa o que ocurrirían grandes descalabros en la bolsa de Tokio, etcétera, que en ese momento en absoluto se cumplieron Y eso les restó en un principio credibilidad. Pero paralelamente surgieron otras historias de ángeles eh, de aspecto humano, no ángeles con alitas ni esta imagen bucólica que tenemos o romántica, eh, que a mí particularmente me desconcertaron. Por ejemplo, y esa ha sido una de las grandes investigaciones en las que he estado envuelto en esta década, investigando el caso de una monja de Soria llamada María Jesús de Ágreda que tenía la capacidad de bilocarse, de estar en dos lugares a la vez, contemporánea Felipe IV, en sus diarios ella cuenta como en una determinada ocasión dos personajes de aspecto perfectamente humano que ella llama ángeles entran dentro de su celda de clausura en Soria la sacan del convento la sientan en un trono encima de una nube y se la llevan volando hacia América en ese vuelo que es un vuelo muy rápido, instantáneo, se cubre en 11.000 kilómetros muy rápidamente. Eh, ella tiene la ocasión de ver fenómenos como, por ejemplo, una tormenta vista desde encima de las nubes o cómo cambia la posición del sol con respecto a la Tierra mientras uno va volando hacia, hacia el hemisferio americano. Eh, en fin, da una serie de detalles que solamente una persona que, que volara hoy en un, en un avión de pasajeros pues se daría perfecta cuenta de ello. Y todo eso lo recoge en un libro inédito Eh, que el manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Madrid que se titula Tratado de la Redondez de la Tierra donde da cuenta de todo este asunto y de esos ángeles de aspecto humano, de carne y hueso de los que esta monja hablaba en el siglo XVII y de los que los ángeles de Paiporta hablaron a finales de este siglo. Esa historia de la Sor María de Ágrea se sirvió para escribir La Dama Azul. La Dama Azul, efectivamente. Eh, ¿Por qué edición vas? Editado por Martín de Roca, uno de tus últimos libros. Sí, porque... exactamente, pues va por la segunda edición y subiendo, dicen... Otro de los misterios, hay muchos más misterios que queremos analizar en los próximos minutos que nos quedan, el teléfono por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos esta noche, 905 11 80 80, ahora está tranquilito, podéis aprovechar y vamos como más misterios después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. años iban pasando y la década mágica se iba llenando de sucesos únicos, acercándonos cada día con más velocidad a un fin del milenio cada vez más frenético y apasionante. En ese tiempo, el ejército español desclasificaba los informes secretos sobre expedientes X. ...surgía la luz la filmación del ovni estrellado más famoso de la historia... ...el incidente de Roswell. En todo el mundo, las representaciones de la Virgen... ...sus cuadros y esculturas se ponen a llorar sangre. Una señal de las profecías que se cumplen... los primeros suicidios masivos ante la llegada del fin del mundo más hechos misteriosos que convulsionan nuestro mundo nuestro invitado nos da más datos de todos ellos tendríamos dedicar cinco o seis programas o mucho más seguramente a todos los misterios todos los fenómenos que han pasado en esta década ¿verdad Javier? muchos más Señor <risa> rápidamente el ejército español desclasifica información secreta expedientes X eh, bueno algo que muchos hemos perseguido eh, ¿cuáles son los más importantes que prueben bueno que algo está pasando? bueno lo que prueban los documentos desclasificados a partir de octubre de 1992 por el ejército del aire español es que eh, nuestro, nuestras fuerzas armadas han estado investigando el fenómeno OVNI desde los años 60 que lo han investigado en unos pocos casos muy pocos en profundidad y que no nos han contado todo lo que tienen Eso se demuestra en casos como, por ejemplo, el del famoso incidente en Manises que ocurrió en noviembre de 1979 eh, obligando a aterrizar un avión de pasajeros con 109 personas a bordo un caso tremendo, ¿eh? en Valencia, del que vamos a cumplir el próximo noviembre el 20 aniversario. Habrá que hacer algo especial para ese momento. Lo teníamos pensado. Bien. Porque lo merece, ese caso fue muy bien investigado, de hecho eh, el objeto no solamente se limitó a perseguir ese avión de pasajeros sino que se quedó estático sobre Valencia durante más de una hora, un avión de combate de la base aérea de los Llanos persiguió ese objeto durante 90 minutos sobre espacio aéreo nacional y el informe del piloto que hoy ya está retirado ese piloto, fue, llegó a ser teniente coronel y está, está fuera de servicio... ...el informe de ese piloto no ha sido jamás desclasificado... ...y en ese informe se contaban cosas tales como que ese objeto no identificado... Eh, ...que volaba tres veces la velocidad del sonido delante de, del Mirage F1 de las Fuerzas Aéreas Españolas... ...no emitía ni gota de calor y no, por lo tanto los misiles de seguimiento del calor que llevaba a nuestro avión de combate no pudieron jamás eh, ser lanzados contra el objeto pese a que el piloto lo intentó eso quiere decir que esa tecnología inteligente eh, que es capaz de desarrollar un motor que no emite calor es una tecnología no humana nosotros no hemos sido, y menos en el año 79 capaces de desarrollar una máquina de, esa, de esas de esas características y que se comportara inteligentemente otro caso interesante ocurrió en 1976 en Galdar cuando una esfera semitransparente con dos humanoides aburridos bordo de tamaño considerable enfundado en fundado en fundados en unos monos rojos, interrumpen una carretera en la que un taxista acude... con un médico a bordo acude a, a, a socorrer a una emergencia médica. Esa esfera detiene desde luego el el rumbo del taxista que ven todos los ocupantes del taxi esa, esa esfera, esa esfera se eleva es vista por una fragata del ejército se inicia la, eh, su siguiente investigación se amenaza a los testigos para que no hablen y toda la información relativa a ese caso apareció hace poco también en los, en los archivos del ejército del aire es decir, en este país no solamente se han visto ovnis sino que el ejército investigaba aterrizajes ha ocultado pruebas sobre ellos y ha amenazado a testigos en el pasado hay casos curiosos de persecuciones de ovnis con aviones no hace mucho había uno del piloto que iba a persiguiendo un ovni y recibía por el canal de emergencia algo que solamente conocen, bueno, uh -huh. es un canal muy secreto una voz de un niño que aparentemente procedía de esa nave extraña que iba adelante voces de niños, de seres... Exacto, eso ocurre pocos días después del caso Manises el 17 de noviembre de 1979 el piloto estaba persiguiendo un objeto triangular en la vertical de Motril en Granada y eh, por los auriculares, como tú bien decías escuchó unas voces que le decían hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, hola eran unas voces de niños como un coro el piloto se asustó, abandonó la persecución inmediatamente y pese a que el ejército del aire reconoce ese incidente y aparece en uno de los documentos oficiales no está el informe por ninguna parte incluso un ovni acompañó un año, un año después el avión presidencial del, del entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez de regreso de un vuelo oficial a Alemania y el propio Suárez también fue testigo de este asunto y ese informe tampoco está desclasificado en blanco una puerta abierta hacia lo desconocido la noche por esa puertas están colando un montón de misterios en estos últimos que han ocurrido en estos últimos 10 años. Roswell. Roswell es otro fenómeno tremendo que ha llamado mucho la atención y tú estuviste allí viendo en tres ocasiones, 91, 94 y 98. Eh, ¿Qué pasó en Roswell? Rápidamente, porque estamos tratando de aclarar temas tema. Mucha gente dice que allí no pasó nada. Uh -huh. se, en Antena 3 y en otros canales de televisión salió la filmación de una supuesta autopsia, sí. autopsia a unos extraterrestres y dijeron que aquello era un muñeco y siquiera mentira, con uh -huh. lo cual no había, había pasado nada en Roswell. ¿Qué pasó en Roswell? En julio de 1947 un objeto no identificado se estrella a, a las afueras de Roswell, en eh, cerca de un pobrecito llamado Corona. El, el entonces servicio de inteligencia de la base de Roswell, que era el único que tenía en aquel momento a su cargo el control de armas atómicas envía a un equipo para recoger los restos de ese objeto y se emite un comunicado de prensa diciendo que por fin la Fuerza Aérea ha recogido los restos de un platillo volante en julio de 1947 el asunto ovni todavía no era secreto se emite ese comunicado, se publican los periódicos salen las emisoras de radio y a las pocas horas se recibe una orden tajante de Washington diciendo que esa información debe ser desmentida categóricamente y se desmiente y se cubre el secreto eh, se cubre de secreto este asunto durante durante casi 50 años. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ese momento se forman las primeras comisiones de investigación oficial del fenómeno OVNI en el seno de la Fuerza Aérea, se obliga a callar a testigos, eh, se abren archivos de investigación oficiales de cara al público y de cara a la trastienda, es decir, de cara a los propios militares que jamás trascendieron a la opinión pública, se arma el revuelo colosal respecto al asunto de los objetos no identificados y Roswell es el punto probablemente de partida de todo ese asunto a partir de ahí el caso casi se olvida hasta que en los años 80 se empieza a recoger información porque testigos que habían participado en la recuperación de ese objeto o que habían sido amenazados por los, por los propios militares, se sienten ya liberados y comienzan a hablar comienzan a, a narrar cómo fueron presionados para no contar determinadas informaciones, como se les quitó pruebas que ellos habían recogido del objeto no identificado estrellado en Nuevo México y comienzan a aparecer los testigos que hablan de cadáveres asociados a ese accidente y en el año 95 coincidiendo casi con los 50 años del caso Roswell y con la casi forzosa desclasificación de esta información bueno, en Estados Unidos una información secreta vence, digamos, caduca a los 50 años aparece una filmación extrañísima donde mmm, se supone que se está practicando la autopsia a uno de esos tripulantes del objeto de Roswell surgen todo tipo de polémicas el, eh, el personaje que aparece en la filmación que es diseccionado en la filmación no se corresponde con lo que dicen los testigos eh, los testigos hablan de un ser de 1,20 aproximadamente de estatura gran cabeza, cuatro dedos muy alargados complexión débil y aparece una persona a un ser gordo eh, de más de un metro veinte de altura eh, de la cabeza no tan grande o sea, no tan desproporcionada como lo que decían los testigos de seis dedos eh, y por lo tanto comienzan a aparecer ahí muchas contradicciones y la opinión pública termina asociando la película de la filmación con el caso Roswell cuando probablemente no tienen nada que ver entre sí y cuando se desprecia o se, des, digamos que eh, se demuestra, que no se ha demostrado todavía, es curioso que la película sea un fraude eh, a la gente asocia el fraude o el presunto fraude de la película de las autopsias con el fraude del caso Roswell cuando el caso Roswell desde luego ocurrió hasta el punto, y aquí me enrollo porque es un caso así como muy colosal hasta el punto de que la Fuerza Aérea ha emitido ya tres informes sobre el caso Roswell cosa que no ha hecho jamás con un caso antiguo mm. ni, ni de ovnis ni de no ovnis o sea, jamás han hecho una revisión tan exhaustiva uno de 30 páginas, otro de 200 y pico páginas y otro que de más de 800 páginas que parece un, una agenda de teléfonos una, una guía telefónica en eh, donde se cuentan muchos pormenores de este asunto y no se aclaran o sea que pasar algo pasó en Roswell y quizá la táctica que utilizan también los gobiernos es dar diferentes informaciones y decir que no mentiras para que bueno la gente se olvide de la primera información que surge Esto además lo hemos estudiado muy bien en el Espacio en Blanco. Yo recuerdo aquellos programas del año 89 donde Enrique de Vicente, Salvador Freisedo y otros contortulios analizábamos la estrategia de la desinformación, de la intoxicación por parte de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de, de los Estados Unidos y de otros países. Y ya entonces, en el año 89, dimos muchas de las claves que hoy en día se han cumplido casi matemáticamente. Mm -hmm. Siguiendo un poco, un poco adelante en esos misterios, los dioses vuelven, los dioses están aquí. Muchas de las profecías en Guatemala, en otros lugares, dicen que en este tiempo más o menos los dioses volverían está ocurriendo en Egipto, se están dando descubrimientos uh, portentosos y asombrosos cada dos días, como si nos estuvieran preparando para algo tremendo que está a punto de ocurrir ¿Vuelven? Vuelven o, o quizá nunca se han ido de hecho una de, los, de las grandes preocupaciones en esta década y de mis grandes preocupaciones personales también ha sido la investigación de las civilizaciones desaparecidas, de lo que sabían y de sobre todo por qué lo sabían quién se lo enseñó, porque todos ellos todas estas culturas, sea en Egipto, sea en Sudamérica sea en Oriente, eh, todos ellos hablan de dioses instructores, de gen bajada del cielo que les entregaron esa información el caso es increíblemente paradójico ¿no? en Egipto por ejemplo se habla de Quim Jotep el arquitecto de Zoser el faraón de la tercera dinastía que construyó la pirámide, la pirámide escalonada Inhotep recibió del cielo instrucciones en un libro eh, en las que se le decía cómo tenía exactamente que construir las pirámides las pirámides tienen un, una serie de reglas matemáticas que son absolutamente prodigiosas y que ese Inhotep supuestamente recibió en un libro de instrucciones del cielo. Otros grandes constructores de templos es un tema en el que yo estoy trabajando en este momento con, con bastante intensidad, como por ejemplo eh, Ezequiel, Ezequiel recibe de Yahvé, instrucciones sobre cómo debe construir, y esto se cuenta en la Biblia, cómo se debe construir el templo de Yahvé, el templo de Salomón, el que después sería el, el templo de Salomón. Irán, el, el arquitecto del templo de Salomón, también recibe ese tipo de instrucciones de los dioses. Es como si estos dioses de la antigüedad tuvieran una serie de conocimientos arquitectónicos, matemáticos, de proporción y los entregaran a los humanos que los recogen de esa manera las leyendas y los plasman en estos edificios sorprendentes. Queda poco tiempo, Javier. Eh, otro de los temas que vosotros resaltáis en esta en este informe son im imágenes de la Virgen que llora, lágrimas de sangre en Italia, pero es un fenómeno que se repite por otros lugares, y no solamente imágenes de vírgenes, sino de otras culturas, de otros sí. ritos, están llorando, quizá por algo que está punto de ocurrir, por algo que ocurre. Bueno, en 1995... ...sale la, en todas partes... ...la noticia de que en Kivitavecchia... ...un pueblecito cercano a Roma... ...cercano al aeropuerto de, de Roma... ...más concretamente... Eh, ...una Virgen eh, venida de Bosnia... Eh, ...comienza a llorar... Eh, ...esa es la primera información que se publica... ...en los próximos meses del año 95... ...son decenas las figurillas... Eh, ...de la Virgen... ...de diversa procedencia en toda Italia... ...que comienzan a llorar sangre... ...incluso en España alguna también... comenzaría a llorar un tiempo después esto plantea muchos problemas porque si se examina desde el punto de vista apocalíptico eh, esto se entiende como una señal de que algo no va bien y que la Virgen manda esa señal a través de lágrimas de sangre de que los humanos debemos corregir algún tipo de comportamiento, si se analiza desde un punto de vista paranormal estamos hablando de que ahí hay una sangre, quizá un aporte, es decir algo que el sensitivo o un sensitivo que esté cerca de, de, de esa imagen es capaz de proyectar sobre la estatua y parece que llora cuando en realidad no llora sino que es una imagen que a una sangre que se materializa allí. Y ahí es donde surgen las contradicciones. La Universidad de la Sapienza de Roma analizó la sangre de la Virgen de Quivitavecchia y encontró que la sangre mmm, de la que no pudo determinar el RH era sin duda sangre de varón, cosa extrañísima, pero apareció en esos análisis de, de sangre de la, de la Sapienza. Y cuando la ciencia interviene en este tipo de asuntos es cuando comienzan a surgir así los datos más sorprendentes, ¿no? Tremendo. Eh, otro de los temas que no tenemos mucho tiempo para, para hablar del que tiene que ver un poco con la Iglesia, es el mensaje oculto de la Biblia. Estuvo en nuestro programa varias veces, Bruno uh -huh. Cardeñosa, trabaja con vosotros también y compañero nuestro. Eh, algo sorprendente, el mensaje oculto que hay ahí, teóricamente con un montón de profecías que se están cumpliendo y que dan avisos claros, escritos hace mm, sí, miles de años. Casi tiene que ver, o casi está emparentado con esto que hablábamos de la Aymara y el código informático encriptado en esa lengua de la, del altiplano boliviano. ¿no? Porque mm, esto se refiere también a algo, que está encriptado pero en los cinco primeros libros de la Biblia en el Pentateuco y eh, en la versión hebrea del Pentateuco los hebreos, los judíos tienen especial obsesión porque la Torá eh, y esto se ha copiado así durante generaciones todos los rollos de la Torá se copian milimétricamente es decir, si hay una errata ese rollo de la Torá ya no sirve y esto parece que obedece a una obsesión porque eh, esa Torá encripta algo eh, y evidentemente si hay una errata se va al traste el, el mensaje y lo que encripta después de ser descodificado por ordenadoras parece que son fechas o parece que son profecías inminentes algunas hablan incluso de, de bueno pues de este próximo eclipse que parece que va a ser que va a ser el gran acontecimiento de los próximos meses o de profecías un poco más catastrofistas sobre el fin de los tiempos pero yo creo que no hay que temer a ese asunto yo siempre soy muy optimista a ese respecto y bueno como tú también soy de los que cree que las profecías están para no cumplirse precisamente yo quiero terminar un poco con eso eh, con las profecías pero paralelamente hay multitud de grupos eh, ya lo hemos sufrido desgraciadamente que están su Eh, quizá o algunos por temor ese año 2000 a esa apocalipsis que llega otros se quitan la vida para irse con naves extraterrestres ha desaparecido un grupo en, en Colombia en estos días que 60 personas que no se saben dónde están que teóricamente iban al encuentro con seres extraterrestres sectas, apocalípticas es otro de los misterios que hay también en este tema alguien comentaba con una persona que está muy entregada a la investigación y relación con el folclore japonés que comentaba que en Japón en estos momentos los libros de máxima venta y aparecen todos los periódicos japoneses son los que tienen que rever con Nostradamus y esto ha causado tal sensación que la policía japonesa y las autoridades japonesas están muy preocupadas por este fenómeno eh, porque claro estamos muy cerca de esa fecha del 11 de agosto que parece ser la de la llegada del rey del terror que profetizaba Nostradamus en una de sus cuartetas para el año 99 ¿no? y piensan que quizá algunas sectas apocalípticas puedan actuar entonces en el país del sol naciente hay mucha preocupación evidentemente a este respecto en, de hecho más allá no somos ajenos a este asunto y próximamente la próxima semana vamos a publicar un número especial dedicado solamente al eclipse y a todas estas profecías que tienen que ver con el asunto eh, porque creemos que el asunto es, es de extrema importancia lo veremos vamos a vivir ese eclipse seguramente en Jordania en el desierto de Guadirrón o en Petra lugares fascinantes que vamos a visitar y recientemente estuvimos en Jerusalén y es tremendo las medidas de seguridad que tienen allí porque están temiendo que bueno grupos radicales vayan a hacer algo extraño con respecto a ese templo de Salomón tiene que volver a destruirse porque falta la profecía de destruir el templo no, la mezquita uh -huh. que está construida encima del templo y que después puedan reconstruir eh, eh, de nuevo el templo. Sí, bueno, allí se burlaban mucho de que todos los años llegaban entre 20 y 30 Jesucristos a, a todos los años al, al aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, y después se iban hasta Jerusalén para predicar. Pero este año no van a ser 20 o 30 Jesucristos, este año pueden ser muchos cientos de Jesucristos, o de personas que creen o, encarnar a algún tipo de profeta bíblico, o que incluso lleven sus grupos de apóstoles, etcétera hasta allá, y que pueden causar serios incidentes, claro. 11 de agosto 99, la fecha predicha por Nostradamus, ¿cómo nos preparamos para allá, Javier, con ello terminamos hoy? Pues eh, yo creo que nos tenemos que preparar para un gigantesco e importante fenómeno astronómico, probablemente único, bueno, es único en este final de siglo, y que tiene el aliciente de que fue pronosticado efectivamente por profetas como Nostradamus, pero quizá... Eh, cuando nos tratamos a refiere al rey del terror eh, no estaba más que refiriéndose al método o al modo en el que los antiguos profetas se referían a los eclipses les llamaban así los terrores no por nada sino porque no se sabía qué causas exactamente se obedecían no porque hubiera una profecía apocalíptica detrás y lo que hay que hacer es bueno protegerse bien la vista con buenos filtros solares para no quemársela porque eso también eh, tendría algo de apocalipsis en cierta manera y disfrutar de ese espectáculo disfrutarlo hacer, y de este tiempo quizás que es uno de los más apasionantes de la historia es el tiempo en el que del que más se habla desde hace siglos es decir prácticamente desde, desde que vencimos el primer milenio eh, hasta ahora ha sido precisamente hasta la fecha de la que más he hablado en todos estos últimos 10 siglos y somos testigos privilegiados de ello tenemos mucha suerte de estar viviendo esta época gracias te tenemos que despe despedier han pasado 10 años aunque nos conocemos desde, desde algo más es algo más yo espero que dentro de otros 10 años sigamos analizando mister analizando misterios disfrutando viajando a los lugares y sobre todo compartiendo esta amistad y este trabajo Pásale seguro que hacemos sí. seguro que sí. gracias, gracias. Ha sido un placer estar contigo eh, te veo prontito en ese viaje o en otros viajes en perú y otros lugares el universo cada día estamos abiertos así que en cualquier nos lugar flota, o en Egipto, o en perú o en cualquier lugar gracias Hasta